Escucha Radio Fuelle. Sonido Buenos Aires. Orquesta Nacional de Música Argentina. Juan de Dios Filiberto. Magia en Buenos Aires. De Osvaldo Piro. Y el mismo Osvaldo. Como invitado de la Filiberto. s i a l Radio f u e l e Mala Junta. De Caro, l a u r e n c e y Belich. Especial Radio Fuelle, mi amigo Cholo de Atilio Estampone. Especial Radio f u e y e Divina Joaquín Mauricio Mora. you Estás en Radio Fuelle. A todo trapo, viceversa. p r t i Diego es Chisi Quinteto.